Onda Rivía también, la Biblioteca Municipal, que ha puesto en marcha un blog con el objetivo de hacer llegar de forma más efectiva a los usuarios toda la información relativa a los servicios que ofrece. A través de Onda Rivikoudaliburuteguía.wordpress.com los interesados van a poder conocer el catálogo y las novedades, además de actividades que se organicen y servicios ofertados. Cote Guevara, responsable de la biblioteca. Eh, en primer lugar, bueno, el tema es eh, dentro de una campaña que comenzamos el año pasado para dinamizar la biblioteca a través de las redes sociales... Entonces, el año pasado abrimos un par de cuentas, una en Twitter y otra en, en Facebook, y esto lo hemos completado este año con, con un blog. Sobre todo vamos a poner eh, las, lo que son las actividades de la biblioteca, aparte pueden encontrar también pues, eh, libros digitalizados, que ha digitalizado la biblioteca, se pueden encontrar también unas recomendaciones que hacemos sobre libros.